Los medios oficiales y los medios opositores son dos mensajes únicos. Los medios, en manos de la comunidad, garantizan que se escuchen todas las voces. Más medios comunitarios. Más voces. Mejor democracia.